Saludamos a la diputada del Pro, Laura Trapaglia. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, gracias por llamar. Buen día a toda la audiencia a tu, y a tu equipo. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. En la última semana legislativa de labor legislativa en, en la provincia, preparando el presupuesto y también este, las comisiones de la última semana、uh -huh. de noviembre con ordinarias, ¿no? e n Pues veremos ya, un llamadito para extraordinarias. Claro. ¿Y, ¿Y qué mirada tienen en el bloque pro del, del presupuesto en general? Mira,、eh, de lo que te puedo analizar, que he estado en los últimos cuatro años,、eh, digamos que ha mejorado en lo, en lo que es la realidad, tomando la realidad, ¿no? Nosotros hemos, hemos sido siempre muy críticos de la subestimación que ha hecho siempre el gobierno provincial. que les abre las puertas para hacer después reestructuras de partida, que ahí no, no tenés muy claro para dónde van、eh, los, los, los aportes. Y llaman la atención varias cuestiones, como es、eh, por qué presentarlo antes de, de la aprobación ¿no? de, en el, a nivel nacional, cuando el año pasado se esperó el nacional para presentar el provincial. Y es bueno, hay distintos puntos que, en los cuales este, obviamente hemos puesto、eh, la atención, hemos consultado. Algunas respuestas nos han、eh, sacado algún, dudas y en otras seguimos con las dudas,、uh -huh. como, como, como antes de c o n s u l t a r l o s Bien, no hay una definición, bueno, supongo de Ustedes en comisión dijeron que van a fijar posición en el recinto, así que no la vas a fijar en Radio c a r m e s pero eh, eh, en principio. ¿Crees que hay alguna puerta abierta a que pueda aprobarse en general o no, de parte de ustedes? No, en general no. No,、uh -huh. no, en general no. No, no, no. No, porque ya te digo, vemos inconsistencias, yo, vemos prioridades que no están. Este, hay prioridades que el gobierno pone que la verdad que a nosotros nos, nos llama la atención.、Eh, como lo es aportar mucho más a, lo, a todo lo que es、eh, comunicación y, y no tanto así a nivel productivo. Eh, que es donde tenemos que poner hincapié、eh, para que, que tengamos ingresos en la provincia y así no tener que aumentar impuestos y, o, o, o ponemos impuestos. Entonces, vos ves un Ministerio de la Producción que viene con el, con el presupuesto año a año disminuyendo, entonces e s o t te llama la atención y decís, bueno, ¿cuál es la prioridad realmente del gobierno provincial? Cuando decís comunicación, ¿te referís al, a, al Ministerio de Conectividad y Modernización o, o, a, o a algún aspecto puntual de no, comunicación? A las partidas, las partidas que, que, bueno, que hemos visto de publicidad de 3.000. Ah, la、millones. pauta publicitaria. Ajá. Exactamente. ¿De cuánto sí, decís? Sí.、Eh, hay gastos de 3.600 millones, este, o sea que son 10 millones de pesos, 3.600 millones, ¿no? 3.600 millones en el año. Mi, millones de pesos. Bien. Y, y、sí. inter, lo interpretan excesivo, digamos. Sí, excesivo c o n las partidas de otras, en otras este, reparticiones、eh, tendrían que ser más abultadas. Bien. Bien. Bueno,、sí. y Laura,、eh, te consultaba por este tema, pero también、eh, en el fin de semana difundieron un documento. Interpreto que tuvieron una reunión. Partidarias donde salieron a decir que van a tener candidato propio, pero me permito colar mi mirada con un eufemismo que no se, no se sabe muy bien qué significaría tener candidato propio. En el marco de una coalición, en el marco de un apaso que no se sabe si las va a haber tampoco, ¿qué quiere decir esto que han salido a decir ahora? Tener un candidato propio es decir, vamos, va, el pro va a tener un nombre de candidato o candidata. Ajá.、Uh -huh. Eh, después, quien quiera sumar a, a nuestra propuesta,、eh, por supuesto será、si、bienvenido como, como siempre, pero decir que el PRO va a ir con un candidato, esa es la, la respuesta,、y、que fue lo que se consensuó en, el, en la reunión con, con el, del Consejo Directivo. Bueno, hubo otros temas también a, a, a tratar y, y que bueno esta fue una de las decisiones que, que se tomaron. Vamos a tener candidato. Bien. ¿Candidato o precandidato? Vamos a decirlo. O precandidata también. Eh, digo, eh, ¿pero te imaginas o se imagina la conducción del PRO compartiendo más con el radicalismo, como es hasta ahora en Juntos por el Cambio? ¿Compartiendo con la libertad avanza? Esto, esto supongo que tiene que conversarse incluso、no、antes de. Y... Sí, pero no más y menos. O sea, te lo acabo de decir, es. Nosotros、uh -huh. tenemos un candidato, una propuesta, y quien se quiera sumar、eh, será bienvenido, como siempre.、Eh, esa es la posición que ha tomado el Consejo Directivo Provincial y que este, es también la,、eh, seguir con la identidad que tiene el PRO hoy en la Pampa. Bien.、De、ser PRO, ser un, un, un candidato, como dicen muchos, amarillo. Está bien, claro. Eh, <risa> eh, eh, Pero de todos modos entenderás que cualquiera que mira con cierto conocimiento lo que está pasando, y supongo que ustedes también están esperando que el propio Mauricio Macri se está diciendo que este miércoles va a fijar algún tipo de posición respecto de, del gobierno nacional. ¿Ustedes se sienten más cerca de la construcción que ha tenido lugar hasta ahora con la UCR o de la que parece asomar con ciertos espasmos y ciertos vaivenes con la Libertad Avanza? El propampiano, ¿de dónde se siente más cómodo? Si querés, sería la pregunta.、Eh, nos sentimos cómodos donde se respetan las,、eh, los acuerdos, tanto parlamentarios como electorales.、Eh, hemos estado trabajando muy bien con, con el radicalismo, en último, con comunidad organizada dentro de, de la Cámara, es lo que te puedo hablar hoy por hoy respecto a, a política, ¿no?、Uh -huh. Hemos estado trabajando muy bien en Cambiemos, el Punto por el Cambio. Eh, cuando nos tocó、eh, hacer las alianzas electorales. Esto es eh, decir, eh, poner las, las prioridades, poner los acuerdos en la mesa, respetarlos y quien esté bajo las banderas que lleva el PRO, estaremos ahí. Y será una cuestión de hablar de consensos que se irá, se, se irá viendo en el camino porque por ello es m o m e de c i r falta poco y falta mucho.、Eh, también、sí. hoy estamos. A, Avocados a este cierre del año, a, a ver cómo terminamos también. Eh, hemos, eh, hemos ido cerrando en los partidos ciertos temas, como, como fue lo del Consejo Directivo, como es、eh, lo de Fundación Pensar también.、Eh, bueno, y, y analizando también todo lo que es a nivel nacional y, y provincial. Y por supuesto, viendo cuál va a ser、eh, la postura de quien es no, nuestro presidente y líder del partido, que es Mauricio Macri. Bien. Y Laura, ¿qué es lo que a ¿Te verías a vos misma como precandidata a diputada nacional del PRO o es algo que d e s e c h a s No, no, yo soy, yo soy diputada provincial y voy a terminar mi mandato como diputada provincial. Bien, te bajás de ahí, entonces está definido eso, vos no te lo crees. Sí, soy, soy respetuosa, en ese sentido, j u n Pablo, cuando fue el 21 también,、eh, soy respetuosa de, del pueblo. Si te elige hoy el pueblo para ser diputado provincial, tenés que, para mi forma de ver, María Laura Trapail ya te dice que、eh, tengo que respetar esa, esa cuestión de, de lo que el pueblo dijo. Como si sos también、eh, diputado electo por un partido, con c e j a l lo que fuere,、eh, es el respeto que le tienes al voto del ciudadano. A mí me votó la gente por el PRO, dentro de una、eh, alianza electoral, pero me votó por el PRO. Y, y obviamente, que si me voy del partido, me tengo que ir del de lugar donde represento, porque no, no estaría ocupando el lugar digno. Bien,、eh, planteas este tema y te, te pregunto entonces: ¿qué pensás de, de esto que no es el primer lugar del país en el que ocurre? Pero el concejal Manuel Pérez Nazi、eh, se ha pasado del pro a la libertad, avanza en r e a l i c ó Lo conversaron. Te... Te no, yo con Manuel no he hablado.、Eh, creo que la respuesta es que la di. Respeto su, su situación, su lugar, su decisión. Pero、eh, creo que así no es. Este, él no, no se estaría respetando a, a la ciudadanía, al voto que te, que te dieron. Porque no es que. Como te digo, voy a ponerlo en mi caso: no están votando a María Laura Trapaille, están votando a. Una persona que representa un partido que es el PRO, que es oposición.、Uh -huh. y es igual el caso de los intendentes, ¿verdad? Que dieron el salto a otro partido, que nos pasó a nosotros, le pasó a comunidad organizada,、eh, con distintas, este, digamos, atracciones de un lado y del otro. Entonces,、eh, es, es sobre todo, ¿sabes qué, Juan Pablo? Es saltar los respetos al ciudadano. Porque si vos estabas en una lista donde proponías un cambio en la provincia de La Pampa, Eh, de una forma,、eh, es, es, es totalmente fuera de ética, te diría, pasar、eh, a, hacer, a, a componer un bloque de otro partido o、eh, ser el, el intendente del, del oficialismo.、Uh -huh. Eso, sobre todo, para mí es, es así. Pero respeto las decisiones y sabrán por qué lo hacen o、eh, por qué lo han hecho. Este, y tendrán que darle las explicaciones más que al partido, quizás primero al, al ciudadano, en el caso del reviquense que lo votó, el caso de la, del, del, este, del ciudadano de Nahumá, del ahumado, el ciudadano de p u e l e n que les puede llegar a preguntar.、Uh -huh. Porque, o sea, estamos con que lo votaron porque era el cambio a un, a un gobierno que ya estaba. Entonces, si volvés a hacer lo mismo, y、si、te Te Botaron con una camiseta de River y te pones después la camiseta de boca, algo está pasando. Laura,、eh, te hago una consulta más. Eh, eh, no sé si pudiste ver, supongo que sí,、eh, y te pido una opinión en ese caso, del lanzamiento que hizo el espacio Las Fuerzas del Cielo, de su contenido discursivo, incluso estético del acto ese. ¿Tenés una mirada? Mira, La verdad que lo, lo he visto todo por、eh, lo que fueron redes、eh, sociales. No,、eh, no, no te puedo dar una opinión porque no,、eh, los comentarios nada más. No he, visto,、eh, no he visto ninguna imagen ni nada por el estilo. Lo que sí te, que te puedo decir es que los fanatismos son malos y, son, y si hay violencia por medio son peores. Entonces,、eh, no, no estaría, te vuelves a decir, no vi imágenes, no, vi no oí discursos, pero el fanatismo、eh, sumando la violencia no, no está bien. No es, lo que, no, no es lo que yo seguiría ni, ni me alistaría en, en un partido partidario, una política partidaria. Te agradecemos el contacto, Laura. Y si quieres agregar、por、algo、nada. más sobre otros temas o lo que quieras. No, agradecerte, como siempre. Estás llamándome y, y bueno, ayer no pude contestar, pero hoy a lo m a ñ a n a me pude contestar. Te pido disculpas por eso.、Eh. Gracias de vuelta.、Eh, bueno, nos vemos. Chao, chao. María Laura Trapaglia es la p r e s